Ejemplo, a los demás en conducta, esa es nuestra actitud, hermano mío, nuestra actitud, no lo digo porque yo estoy hoy día acá arriba, pero de repente, cuando uno está acá arriba, hermano, y mira así, no voy a mirar para ningún lado en específico, y ve ciertas caras, y ve ciertas actitudes, y ve ciertas maneras de sentarse, no estoy hablando de nadie que esté aquí presente en este momento, Por favor, esto no va dirigido a nadie en particular, pero dan ganas de morirse, por pues, más. Realmente dan ganas de morirse. O de repente uno está predicando aquí y uno se da cuenta al tiro de que hay alguien que no lo está, pero ni pescando, pero ni de lejos. Es más fácil que se pare y que salga. Si no quiere estar aquí, nadie lo tiene amarrado. pero el que está acá arriba, tratando de ministrar la palabra del Señor, se ve afectado por la conducta, por el comportamiento, por la actitud. No estoy diciendo palabras. La actitud de alguien que está por ahí, en otra. Eso afecta, hermano. Afecta el espíritu, afecta la unidad, afecta la bendición, afecta la presencia de Dios. Entonces, no estoy, no estoy diciendo que esa persona tiene que irse. No, porque, porque la iglesia tiene que ser incluyente, no excluyente. En la iglesia no existen personas desechables, hermano. No, no. Cristo murió por todos, absolutamente por todos. Hasta por el más indiferente, hasta por el más duro, hasta por el más torcido, hasta por el más... No sé, póngale lo que quiera. También tiene que tener su oportunidad. Pero también la Escritura dice... Que si alguno persiste en ese tipo de conductas pecaminosas, porque finalmente es eso, no te juntes con ellos, dice. Apártate de, de aquel que persiste. Si le llamas la atención una vez, se la llamas dos veces, se la llamas tres veces, insiste, bueno. Chao, dice la Escritura. El apóstol Pablo es más puro todavía. En esta misma carta dice que entregó un parcito a Satanás, dice. Capítulo 1 al final. 1 Timoteo. ¿Ya? Para que lo busquen después. Entonces, como digo, hermanos míos, libertad no libertinaje. Gracia. Pero sepamos agradecer la gracia de Dios. Tenemos que ser ejemplo de los demás. En amor O en palabra ya lo dije, en conducta en amor, en fe y en pureza, hermano. ¿Está todo ahí? No, no está ahí. Está en el texto que leímos recién. Primera Timoteo 4.12. Palabra. Amor, fe, pureza, conducta. Tenemos que ser ejemplo. Y esa responsabilidad absolutamente suya. Y lo pongo así. Porque ahora me doy vuelta, es responsabilidad absolutamente suya. Suya, sí, suya. No del pastor. No del predicador. No del que viene de afuera. Quien tiene que ser ejemplo en todas estas cosas es usted. Y nadie más que usted. Eres tú, muchacho de Dios, y nadie más que tú. Tienes que ser ejemplo, dice la escritura. Tenemos que tener boca consagrada, una conducta consagrada, tenemos que tener motivaciones correctas en el corazón, tenemos que tener el espíritu correcto, tenemos que tener finalmente el corazón correcto. Tenemos que amar la palabra de Dios. Y con esto voy a terminar hermano, realmente. Porque independiente de quién sea el predicador Es la palabra de Dios lo que predica Y si decimos Que amamos a Cristo Entonces ¿Por qué no amamos la palabra De algún predicador determinado? Porque nos cae mal el predicador Hay que decir igual que el mexicano Pues yo no soy monedita de oro Para caerles bien a todos Soy humano Estoy hablando por mí ¿Ya? Pero, pero esas cosas también uno las ve porque de repente predica cierto hermano o cierta hermana ya hay varios que pum desaparecen ¿por qué? ¿no confían que Dios puede usar a esa persona? ¿o no les gusta a la persona? entonces pónganse un filtro no perciban a la persona reciban lo que Dios quiere decirles no más, nada más Esa es la actitud correcta. Insisto, sonrían, el Señor les ama. El Señor tiene derramada su gracia sobre Dios. todos nosotros. Todos nosotros estamos llenos de defectos. Yo no me he parado aquí con el dedo acusador a decir, mírate tú, mírate tú, mírate tú, porque tengo que también decir, mírate tú. Eso es lo que Dios quiere decirnos hoy día. Miremonos. Miremonos hay algunos que tenemos más responsabilidad porque llevamos más tiempo en Cristo yo me acuerdo que cuando yo me convertí y los que nos conocemos de aquella época oiga, yo llegué a Cristo a un movimiento, a un grupo de jóvenes y el que había recibido a Cristo una semana antes que yo estaba enseñándome y el que había recibido a Cristo hacía dos semanas antes que yo Le estaba enseñando al que había recibido a Cristo una semana después. ¿Sí o no? Déjenme mentiroso. ¿Era sí o no? Así era. Así era, hermano. Y uno llegaba ahí y veía la cara de los hermanos y decía, oh, estos son ángeles. Estos son marcianos. ¿De dónde los trajeron? ¿De dónde llegaron? Realmente, porque estaban llenos de Dios, hermano. Por y porque estaban llenos de Dios, el cuerpo crecía. Y con esto, por favor, no estoy diciendo nada ya. O sea, no, no me malinterpreten, no se vayan por otro lado. Pero cuando estamos llenos de Dios, somos atractivos, hermano. Así que si yo no le caigo bien es porque me falta llenarme de Dios. Cuando me llene de Dios, le voy a caer bien. Tarea tengo. Tarea tengo, hermano. Ardua tarea. ¿Se fija? Porque la cuestión es así: allá y para acá. No solamente para allá. Entonces, queridos hermanos, Dios quiere que en su casa verdaderamente haya orden. Y el orden no es otra cosa que un orden espiritual, no es un orden formal, por eso digo no tontos graves, no religiosos, no ceremoniosos, no protocolos, no, no, no, no, no es eso, no es eso, son las cosas de fondo, son las cosas espirituales, son las cosas que realmente trascienden a vida eterna, las que importan, el resto son detalles hermano. Yo usted sabe que en esta iglesia no somos así no somos cuadrados y no vamos a ser nunca cuadrados pero sí hay cosas que desgraciadamente tenemos que cambiarlas pónganse en pie por favor voy a terminar con la invocación de Pablo a Timoteo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 Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por tu palabra, Señor amado. Porque semana a semana, Señor, podemos disfrutar de ella, podemos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Amado Dios, te damos gracias porque tu bendita presencia se manifiesta, Señor, en este lugar. Que no hagamos nada que pueda ofender tu presencia, Señor no quisiéramos terminar un día Señor echando de menos y añorando aquello que alguna vez sucedía pero que ya por diversas circunstancias y sobre todo por nuestra conducta a lo mejor ya no va a suceder Padre es terrible pensar una cosa así Amado Dios te glorificamos te exaltamos te damos gracias Señor por tu gracia inigualable por tu gracia Señor que extiende misericordia sobre nosotros Señor amado aun cuando somos imperfectos aun cuando no hacemos las cosas bien aun cuando a veces Señor incluso vamos más allá de lo que debemos ir tú tienes misericordia Señor porque tienes tu gracia extendida y esa gracia no proviene de algo que nosotros hayamos hecho de un mérito nuestro sino de los méritos de Cristo Señor amado te damos gracias amado Dios muchas gracias apiádate de nosotros Señor misericordia de nosotros Señor oh Dios todopoderoso que seamos realmente como esa canción que cantamos la iglesia que tú quieres tener Señor